la vicepresidenta Cristina Fernández, expresidenta, que ya tiene una enorme convocatoria aquí en el, en el Parque Oliver de la ciudad de Santa Rosa. Organizaciones del campo popular, por supuesto de base peronista, se han dado reunión, como en casi toda la Argentina, desde hace seis días,、eh, se vienen llevando adelante movilizaciones, hechos de visibilización concreta. de Todo el campo político del Nacional y Popular, ¿no? Que busca darle una batalla política a esta afrenta del Partido Judicial que ha impedido el legítimo ejercicio de defensa a la vicepresidenta en la causa Vialidad. Estamos este, tratando de tener un sonido más o menos posible, ¿por qué? Hay mucha gente aquí en Santa Rosa esta mañana, la reunión sucedió en General Pico, allí donde este, hubo una gran movilización también. El Partido Humanista, el Frente Peronista Barrial, la Cámpora,、eh, vamos viendo nuevo encuentro, ¿no? Se han dado cita aquí en, en el Parque Oliver, vamos a tratar de conversar con, con la militancia. Desde el estudio nos está acompañando con la operación técnica Alejo Bernardo. s Y aquí en el parque vamos a estar tratando de llevar adelante la cobertura hasta que dure este, con nuestro compañero Mauro Monteiro y nuestro compañero Juan Pablo g a v a z a Vamos a tratar de ordenarnos. Acá me saluda la militancia. Nos damos unos besos, por supuesto, porque Radio Quermés tampoco se ha, se ha colocado en un ne lugar neutral para llevar adelante. Esta cobertura me estoy metiendo un poquito a la reunión. Les, les comentamos este, a, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que es muy importante porque recién comienza esto y ya hay verdaderamente muchísima, muchísima gente. ¿eh? La convocatoria la llevó adelante la multisectorial. todos con Cristina la multisectorial por la soberanía nacional y popular me voy a correr un poquitito de, del ruido mientras voy reconociendo caras ¿no? mientras voy tratando de contarles a quienes no están aquí q u é es lo que se está viviendo aquí veo que también hay... me voy a correr un poquitito del voy poquitito ruido a un Nos vamos, nos vamos separando un poquitito del ruido. Ha llegado gente de General Pico. Ahí veo que está presente la comisión de la Carlos Berg también. Y realmente es muy, muy, muy importante lo que está sucediendo aquí en la provincia de La Pampa. También podemos ver que hay funcionarios, funcionarios provinciales. Está, en este momento está dando una entrevista. El vicegobernador, si les parece, nos sumamos a la cobertura de nuestros compañeros y lo escuchamos. La vicepresidenta de la República Argentina y por supuesto venimos acá también para tener a un pueblo movilizado en defensa de la democracia, para garantizar la democracia y la pacificación social. Esto es lo que me parece a mí que está ocurriendo en todo el país y se va a seguir consolidando. ¿Hay un, hay un acto de persecución para la, contra la vicepresidenta, ¿crees vos? Mirá, hay mucho, hoy en día、eh, no, son, no son tal vez los actos de persecución de antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el caso cuando mi padre vivía, antes este, golpeaba n las puertas de los, de los cuarteles. Bueno, ahora utilizan un sector de la justicia, los medios hegemónicos, los poderes económicos. Este es el tema. Hay otras herramientas, pero es lo mismo. El s e mismo perro, como decía Perón, con distinto collar. No, no hay diferencia entre líneas en esta oportunidad. No, no, no, para nada. Acá hay que estar presente. Primero para defender a la vicepresidenta de la Nación, para defender a Cristina f e r n á n d e z de k i r c h n e r para defender las instituciones democráticas y para decirle al Poder Judicial y a algunos. que se creen que porque tienen poder económico van a manejar la democracia a gusto a Flachere, se equivocan. Tenemos que estar movilizados, no solamente el kirnerismo, sino el peronismo y todos los partidos políticos de izquierda y de derecha que se consideren democráticos. Gracias, g r ahí c i a a s estábamos entonces, compañeros, compañeras, conversando con Mariano Fernández,、eh, v i c e gobernador de la provincia. Y lo dijo, bueno, clarito, dijo, este, tienen que estar todos los partidos que se consideren democráticos、eh, visibilizando este ataque judicial contra las instituciones, contra el Estado de Derecho. Si les parece, compañeros, escuchamos, este, hacemos un, un cortecito y ya nos volvemos a encontrar. Eh, Cintia, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, no sé dónde estás vos, pero escuché recién, por lo que pude, al vicegobernador Mariano Fernández. Estaba en un lugar junto, muy cercano a Espartaco Marín. Nosotros estamos en otro lugar de, de la manifestación, aquí en el Parque Oliver. Y vamos a ver si podemos hablar con,、eh, con la familia, con los militantes, con las militantes.、Eh, pero vamos a alejarnos un poco de, del ruido porque es casi imposible poder, poder escuchar bien. l o vamos a alejar. Recién estuvimos、eh, averiguando y se va a leer un documento en un ratito y posiblemente ese documento lo lea el intendente Luciano d i n a p o l i que todavía no llegó, pero sí estuvimos viendo que hay,、eh, hay funcionarios y funcionarias、eh, municipales、eh, aquí dando vuelta no nos no dimos la vuelta completa si n o quedamos más o menos en un lugar para poder para poder hablar y para poder este sobre todo escuchar a las personas que se acercaron a este lugar para para venir seguramente en apoyo de、eh, cristina fernández de k i r c h n e r sobre todo en apoyo、eh, la, la presidenta del senado o vicepresidenta hace un ratito Se asomó ante la militancia allí en el barrio de Recoleta y hay algunas, algunas movidas este, complicadas en ese lugar. Acá está todo muy, pero muy tranquilo. Así que vamos a de a poquito a empezar a hablar con, este, con la militancia, si a ustedes les parece, si no tienen otra, otras voces para, para escuchar.、Eh, buenas tardes, señora. Estamos en vivo para Radio Carmes. ¿Nos puedes contar por qué está en este lugar? Porque yo soy peronista, así que, y en este momento más todavía. Con lo que está pasando realmente es... es... Es muy grave lo que está pasando, muy grave. Hoy sí, hoy sí hay que estar en la calle. Sí, sí, yo creo que sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno,、eh, una militante que está de a poquito acercándose. Estamos、eh, bastante lejos de la muchedumbre que está bien en el medio de, de la, este, del, del, del parque. Vamos a acercarnos a un grupo de, de jóvenes que están aquí,、eh, en, en este lugar.、Eh, hola, buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Kermel. ¿Cómo está? ¿Cómo s es tu nombre? Sorcina. Sorcina, contame, ¿por qué hay que estar hoy en la calle?、Eh, porque hay que defender al pueblo, literalmente. Eso es lo que hay que hacer y venimos a apoyar a Cristina que. que En este último tiempo, en estos últimos años, fue la única que acompañó al pueblo.、Bien. ¿Y cómo estás viendo todo lo que está pasando en Buenos Aires, sobre todo en Córdoba, en Rosario? Hay un apoyo casi total a la, a la vicepresidenta, presidenta del Senado, y también hay un resguardo de parte de la oposición de plantear esta cuestión que tiene que ver con、eh, la causa que se está llevando adelante y también una especie de victimización que dicen desde la oposición. ¿Ustedes cómo lo ven como militantes? Eh, yo lo único que pido ante todo esto es que la gente salga al pueblo,、eh, que queremos volver a estar bien y eso es lo que hay que tener en cuenta y la gente tiene que salir al pueblo como estamos hoy acá y esperamos que todo, toda la Argentina、eh, recapacite, piense, reflexione sobre lo que está pasando、eh, y nada, y que tenga mucha empatía sobre todo. Muchas gracias. No, por favor, h a s t a l u e g o Bueno, Georgina, una militante,、eh, saludamos a, a un colega de, del diario El Diario que está、eh, llegando a este lugar. Hay un, hay un pequeño escenario armado donde seguramente se va a leer el comunicado, más entrada a la tarde. Hace frío, hay gente muy, pero muy abrigada. Con el mate han llegado también este, con algunas tortas fritas, con algunas pasturas para poder pasar la tarde. Así que aquí hay mucha emoción, pero también hay este, mucho reconocimiento. y sobre todo apoyo, banca esta es, la, esta es la idea de todas las personas que se acercaron hasta, hasta este lugar y hay un sonido impresionante que cuando lo ponen fuerte se hace, se hace un poco imposible de, de, de escuchar hola, ¿cómo estás? buenas tardes estamos en vivo para Radio Carmes ¿por qué hay que estar en la calle hoy? ¿cómo estás? ¿querés hablar? estamos en vivo para Radio Carmes contame, contame vos, contame vos por qué estás en la calle Eh, no pregúntale a ¿No, vos no me quieres contar no no no bueno, está bien perfecto dale dale dale gracias、eh, hola c ó m o estás me contás por qué estás aquí ¿No、me quieres contar estamos en vivo para radio Germán. bueno hola buenas tardes c ó m o estás、eh, contame por qué hay que estar hoy en la calle no hay que i r e hablar bueno bueno nadie quiere hablar hola c ó m o están estamos en vivo para radio kermit por qué hay que estar hoy en la calle bueno, pues la p o y o a r g e n t i n a Kirchner, porque creemos que ella es inocente y hay mucho que nos paga por ejemplo macri qué te pasó a vos con cristina por ejemplo cuando cristina gobernó el país estaba mucho mejor que ahora mucho mejor que ahora cuando estaba macri por ejemplo las cosas se empeoraron entonces cristina e s d el pueblo no s e toca muchas gracias c ó m o estás cuántos años tenés i c n en e los 12 años de que es muy mod c ó m o lo viste c ó m o lo viste v i y qué te pasa a vos No, no tengo nada para opinar de、eso. algo lindo <risa> bueno muchas gracias bueno c i n te hace a vos te parece、sí, seguir de ahí nosotros ahora nos alejamos un poco del ruido para poder escuchar sí, sí, mejor perfecto, perfecto mauritos、eh, no sé si me están escuchando bien si alguien me da el ok seguimos con la transmisión En vivo estamos en este momento con Federico Iñasezqui, director de Economía Popular del municipio de Santa Rosa y también militante del Frente Patria Grande.、Eh, Federico, ¿por qué están acá? Bueno, ¿Cuál Bueno, o es la, la manifestación que quieren hacer? Sí, nosotros estamos convencidos de que hay un ataque feroz de la judicial, mediático,、eh, que es político verdad, también y económico verdad. contra Cristina, que, que para el. No, no es solo contra Cristina, sino con lo, con lo que Cristina significa para el conjunto del pueblo y contra los poderes fácticos digamos, de i g a m o s d la Argentina. Es la esperanza del pueblo argentino de poder ponerle un freno al, al ajuste y en ese sentido la están atacando y la quieren proscribir、eh, por ese significado. ¿no? Desde el frente p a t r i a r c e han tenido fuertes críticas hacia bueno, la política económica del frente de todos. Sin embargo, decís que、eh, Cristina es una esperanza. Sí, nosotros seguimos siendo muy críticos, además estamos analizando a nivel nacional la posibilidad de poder armar un frente propio, o sea, un, poder armar un, un subbloque, digamos, de perdón, No pasa nada, no pasa perdón, nada, no pasa nada. Un subbloque, decía, de diputados y complejos, e s o que tiene el sitio y una forma, digamos, de poder expresar la... la La diferencia que tenemos con el grupo económico, sobre todo el gobierno, q e la gente que estaba llevando adelante Humán, q e la gente que se va a llevar adelante m a t á q i y que está llevando adelante ahora Maza, realmente estamos muy preocupados, no sé por q u e l a s s e c t a r e s populares no se han presentado en, en el proyecto económico. Ahora también entendemos que la esperanza del pueblo está depositada en Argentina, la ú n i c a p o s i b i l i d a d de poder poner un freno, digamos, al, a la derecha y a la mujer. ahora... Y eso no puede ser a cualquier costo, y tenemos que cambiar la dirección. No, no, no, no, no, no. Ahora, para cambiar la dirección de este proceso, inevitable que la figura principal, y el, el, el, la principal esperanza del p u e b l o argentino, digamos, es Brisbane, y que ese es el interior, nosotros que nosotros tenemos que e s t á n tratando con él. Gracias, Federico. No, gracias, ok. Ahí escuchábamos, compañeros, ¿eh? director de la policía popular, que es un municipio de Santa Rosa, que hace de p a t e a g r a n d e Un poema, una intriga, una noticia, un razonamiento, una cuestión de piel, una charla, una caricia, un silencio. Radio Kermés, un lugar en el mundo. Un en mundo Eh, gracias, Alejo. Nosotros seguimos desde aquí, desde el Parque Oliver. En este momento están poniendo música, están bailando. Esto es una fiesta popular, no es ni más ni menos que esto. Una fiesta popular que está bancando a la vicepresidenta Cristina Fernández de k i r c h n e r después de todos los atropellos judiciales que están llevando adelante la justicia en, en, la, en, el, en la Argentina.、Eh, hay banderas de nuevo encuentro de la cámpora del Partido Comunista. Estamos viendo bandera s de、eh, Villa Elisa, del de barrio, barrio de la ciudad de Santa Rosa, del Frente Peronista Barrial. Estamos viendo también de una comisión vecinal en este momento que no podemos ver bien.、Eh, también está el sindicato de, de, los, de, los,、eh, de los cadetes, de la cooperativa de cadetes, Patria Grande también, y la CTA de los Trabajadores, hoy tratando de ver. de A poco lo que puedo de un lugar bastante complicado, no solamente por el audio, sino también、eh, por, lo que, por lo que se ve. Y, y en este lugar,、eh, ahora que me estoy alejando un poco, se puede oír un poco mejor y ver un poco mejor. Por eso es un poco, un poco complicado trabajar de esta manera, pero es lo que está pasando acá. Hay una batucada importante, se van sumando. El Parque Oliver tiene varias entradas sobre la calle Rivadavia, sobre la calle Mancilla y todas estas. c entradas están siendo ocupadas por, por militantes y por manifestantes aquí en este lugar. Ahora me alejé un poco, se escucha un, poco, un poquito mejor la voz, pero uno se tiene que alejar para, para poder escuchar、eh, mejor. Hay una, como les decía, está organizado para que、eh, se lea un documento cuando termine toda esta. Esta manifestación o esta concentración, en General Pico hubo una, este, una caravana y en Telen hubo un gran acto importante de que sumaron a cerca de 10 intendentes que、eh, fueron en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, después de, por supuesto, la convocatoria que hizo la Cámpora. Todavía. No vemos que haya llegado el intendente Luciano de Nápoles, que es el que va a hablar y el que va a contar y el que va a leer el documento firmado por todas estas organizaciones que están en apoyo a, a Cristina. Por eso es que estamos esa, a, esa, a esa espera de poder saber qué dice el documento. En este momento está llegando, y te digo que lo vamos a agarrar derecho a, a Luciano.、Eh, Eh, Luciano, ¿cómo e s t á Estamos en vivo para Radio g e r m á s Dos palabras, por favor. Bueno, muy contento, muy de la movilización nacional, muy preocupado con lo que está pasando en Capital Federal. La verdad es que la irresponsabilidad de la reta al que apelamos desde acá, desde nuestro humilde lugar de Santa Rosa de la Pampa, con toda la militancia organizada a ¿no? decirle que, que no reprima al pueblo. Que, que libere esas vallas para que el pueblo pueda estar junto a Cristina. Así que contento por la movilización popular, muy preocupado por lo que está pasando. Y está también, pensando... Sí, como no, pero también en otros lugares de la provincia hubo apoyo, Pico, sí, Telén. Sí, un éxito, una caravana grande en Pico,、eh, mandaron en, en Telén muchos intendentes también. Ahí está viniendo con nosotros Pascual Fernández de, de Uribulu, Manuel Feito de Lonquimay. Eh, la acabo de ver a la diputada nacional bueno por supuesto está luchi conmigo vas a cerrar con un documento No, va a ser un documento, un documento únicamente documento. Gracias, luciano. bueno luciano de napoli el intendente de la ciudad de santa rosa hablando en vivo para radio c a r m e s está llegando junto con luchi alonso que pasó raudamente y no la podemos así、ah, s í la podemos la podemos ver vamos a ver si podemos hablar dos minutos luchi dos minutos para radio c a r m e s estamos en vivo contame hola b u e n o t i e que estar acá por La obligación que tenemos por lo que hizo tanto l é z a r como Cristina en los 12 años de gobierno, por la obligación que tenemos, por lo que representa a Cristina en el día de hoy y por la esperanza y la ilusión que tenemos de lo que puede representar en un futuro. Por eso la quieren proscribir, porque lo que está en discusión acá no es otra cosa más que dos modelos económicos. Un modelo de distribución de la riqueza, un modelo que piensan los que menos tienen, un modelo de a c c i ó o social, un modelo de oportunidades versus. Un modelo de exclusión, v e r s un s u modelo que le ha traído tanto sufrimiento a nuestro pueblo como fueron los últimos cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Por eso viene... nos quieren callar, por eso la quieren proscribir y nosotros los peronistas jamás vamos a permitir que eso pase. ¿Te viene Cristina 2023? No sé si te viene Cristina 2023, lo que sí vamos a trabajar fuertemente para que cada uno... De las conquistas y los derechos de los 12 años del gobierno se profundicen. Y aquellos que aún no hemos podido aún recuperar, los volvamos a instalar en la Argentina. Nosotros queremos este país, este país justo, independiente y soberano que supimos conseguir. Gracias por hablar con radio que me ha h c h o Lucha Alonso hablando con Radio c e r m e l hablando largo y tendido, que eso es importante para, para nuestro medio, y también、eh, nosotros tratando de hablar un poco más con la militancia. En este momento todos los flashes y todas las cámaras están puestos en Luciano de n a p o l i y en、eh, Lucha Alonso. Nosotros, por supuesto, nos perdimos esa, esa foto, en algún momento la vamos a tener. Ahí estaba viendo que de a poquito van llegando algunos、eh, funcionarios provinciales, estamos viendo a... A, a Néstor Lassiri s que está un poco más alejado de nosotros mientras Lucha Alonso se está sacando fotos con la militancia es、eh, una de las más requeridas por este rato por supuesto que Luciano está atendiendo a los militantes que le están hablando y le están contando y le están este, le están tra trasladando todo el apoyo buenas tardes señora, estamos en vivo para Radio Carmes me dice por qué está en este lugar porque es muy injusto lo que le está pasando a Cristina La única presidente desde la democracia, bueno, f o n s í también tuvo sus cosas buenas, que ha luchado por el pueblo. Y que le venga a pasar esto ahora con t o d o estos i n v e r g ü e n z a es inadmisible. Muchas gracias, señora, que disfruten. Gracias. Bueno, una, una militante que está con su barbijo, por supuesto, porque también algunas personas se siguen cuidando, la gran mayoría, por supuesto, que no lo, no lo está usando. Y yo mientras estoy hablando, estoy intentando de no perderme algunas fotos de, este, de, la, de la militancia de la gente y también tratando de buscar alguna, alguna, alguna entrevista. Un minuto, vení, chamaco, por favor. Vení, vamos a hablar un poquito más allá. Bueno, vamos a alejarnos un poquito para, para poder escuchar.、Eh, uno de los funcionarios provinciales que está en el lugar, estamos en vivo por la radio Carmen, el、eh, director.、Eh, contame por qué hay que estar hoy en la calle. Hoy está, hay que estar porque las la, la, la fuerzas de, la, de la derecha y de la anti-derechos populares、eh, están amenazando seriamente y atropellando todos los... Derecho de la gente, así que、eh, no, no queda otra que estar acá defendiendo a, a Cristina, defendiendo al movimiento popular y defendiendo los derechos conquistados por la s clase s trabajadora y las clases populares. Gracias, Pedro.、Chao. Néstor Pedro Latiri, el chamaco para nosotros, hablando este, aquí en este lugar. Recién vimos también a、eh, Francisco Marul, el decano de Ciencias Económicas y Jurídicas, y Jurídicas perdón, que, están, que también está aquí. Estamos saludando a compañeros, militantes que están en este lugar. Nosotros intentamos hablar un poco también con las personas. que no son funcionarios que no son parte del gobierno que son vecinos comunes y que se acercan a este lugar、eh, para, para apoyar a cristina hola c ó m o estás un minuto puede ser estamos en vivo para radio Kermés. q u i é n me quiere contar algo p o r q u é están en o c ó m o te llamas un minuto c ó m o te llamas romina romina p o r q u é hay que estar hoy en la calle para apoyar a cristina、eh, y p o r q u é hay que apoyar l a No s é no sabes p o r q u é hay que apoyarlo Para que no l a m e t a p r e s a Y dale fortaleza, muchas fortalezas. Bueno, muchas gracias. No, no. Bueno,、eh, ahora está en este momento. Eh, ahí están anunciándolo a Luciano en el, en el escenario mayor. Nosotros estamos bastante lejos del lugar. Vamos a ver si nos acercamos hasta ese lugar. Si hay alguien de los compañeros y compañeras conectados y pueden seguir un ratito este, la transmisión, si no, en un ratito ya nos podemos.、Eh... Ahí está hablando Luciano. Vamos a ver si nos acercamos. De, de, de, de compañeros y compañeras permiso feliz porque me presentación toca la y la secretaria administrativa del Senado de la Nación, pero sobre todo de la gran compañera, la más cercana a nuestra querida presidenta que esquina, acaba a l la u Alonso... m o s correcta, a e a o la compañera n Lucy. i a, a h Estaba el diputado Martín p a l c a estaba el intendente Pascual Fernández de Uriburu, estaba Manu Feito, el intendente que se la juega, que está defendiendo a Cristina, estaban también el secretario general de la CGT, el Pancho Fajiani, los invitamos a que vengan para que cuando podamos leer, dar lecturas este, al documento, puedan estar acompañándonos. Bueno. Ahí como le decía está Luciano junto a Pistaloso,、eh, arriba del, del escenario. De nombre, estaban nombre, subiendo aquí ¿no? algunos. A Juan Fernández, intendente de Uriburu, Manuel, intendente de los Chimones. Mariano Fernández, v i c e gobernador. l i s y Marín, el Partaco Marín, por Patria Grande Mariano a l p a q e m e El señor Negro y Roseta por el Partido Comunista. Por n u e v o encuentro, g a b i Bonaita, d la conozco, Mariel s u á r por el centro renovador, p a n t o Fagiani, está por acá p a n t o Fagiani, ahí está el SFT, Martín Balsa, n u e v o encuentro, Oscar Gandhi y también está presente el n u e gobernador Ser Mario Jorge. Algo Fernández del Partido Marista, como ya salva, bueno. Eh, lo que se puede escuchar. Vamos a parece que hay ganas de, ¿no? de marchar. Seguimos desde aquí, desde el Parque Oliver.、Eh, ya se armó un escenario que está siendo conducido por la periodista Felicitas Bonavita. El intendente、eh, ya e Luciano intendente l Di Napoli ya está en el escenario. Están todas las representaciones políticas y sindicales、eh, de, de nuestra provincia. está... Pancho Faciani de la CGT, están las compañeras de Mujeres por la Solidaridad, está Patria Grande, está la prosecretaria del Senado, Luchi Alonso, que recién decía habló hace algunos minutos con la vicepresidenta.、Eh, y está también, bueno, buena parte de, del arco político que hasta ahora no se lo había visto reunido, ¿no? Eh, no se lo había visto en la unidad de 2019. Bueno, parece que este hecho de afrenta contra el peronismo en general y Cristina en particular generó la unidad que se estaba reclamando desde las bases. Estuvimos conversando hace algunos minutos con la diputada nacional b a r i ñ a Marín. Si quieren y si Alejo lo tenés preparado, la escuchamos. Ella este, decía recién, ¿no? Si nos tocan a todos, tenemos que estar todos. Aquí estamos con la diputada nacional b a r i ñ a Marín.、Eh, ¿Cómo ves la plaza, b a r i ñ a Bueno, creo que es una convocatoria importante para hacer. Eh, para hacer este lugar、eh, en un día como hoy, creo que es importante el marco que se le ha dado. Hace seis días que hay hechos de visibilización en toda la Argentina. ¿Crees que esto es un mensaje、eh, para, para la oposición y también para el Partido Judicial? Bueno, en realidad yo quisiera que sea un mensaje más que para la oposición, para toda la justicia, en especial la federal, no solo la de Capital Federal, no solo la de Comodoro Pi. Sino también la de la Pampa, la Justicia Federal de la Pampa, porque acá también hubo causas armadas, también hubo fiscales que vinieron por tres meses a hacer daño y después van a otro lado, arman causas, deciden lo que quieren, no aportan pruebas, ensucian a todo el mundo y siempre、eh, atendiendo especialmente a los políticos peronistas. Así que creo que hay una intencionalidad, creo que son un partido, efectivamente, que tienen socios económicos, que tienen socios mediáticos y ojalá el mensaje le llegue a ellos. Porque lo que todos necesitamos es que haya una justicia como corresponde, como debe ser. Porque eso, yo lo dije en un posteo, a mí no me dan miedo, me dan vergüenza. Pero la verdad es que pienso en la, en la gente común, en la que no lleva adelante una actividad partidaria. Yo entiendo que hablar de la corte es un tema árido y es un tema que no a todo el mundo le llega. Pero cuando se declara Internet o, o la luz servicio público. Como... ...de La campaña de e n s t i g a m i e n t o p a r a s e f u c i ó n que lanzaron sobre esta sección del Poder Judicial, mediático y desde la oposición política de n a c i o n a s Los fiscales y los jueces corruptos, que acuden los tribunales y los jueces de la r e p n a l i c a muchas v e c e l l s o q u e probar la relación con el gobierno y el espacio político de Mauricio m a c r i u utilizan una vez más causas armadas y sin pruebas. para perseguir a la militancia popular y e l caso de c r i s t i n a para intentar proscribir a la principal figura política que tiene hoy nuestro país. Este tipo es de m e v i m i e n t o de p e r s e c c i ó n llamado por una v i e n c i a es una parte de la extrema en el Estado Unidos que ha buscado en el ú l i m o c a s de Samar, San Pedro y en varios casos e n c a r c e l a r a los principales líderes políticos populares de la región. Esto es lo que hicieron con el compañero Lula en Brasil, enseñando su candidatura presidencial y h a c i u n d o el camino para que el fascista Bolsonaro se hiciera con el poder en un país lo más grande de nuestra c i a d y de la g e n d e Esto fue lo que hicieron también con el compañero Evo Morales en Bolivia, obligándolo a destruir y masacrando su pueblo. Hasta que el pueblo e la lucha de los pueblos. Vuelven a aprender las cosas en su lugar. Por supuesto que estos estudios del Poder Judicial no pueden llevar adelante por su cuenta, que se harían por el Comité de Seguridad y Ambiente. Cuentan con la colaboración de los grandes medios de comunicación del país que permanecen i n t e r d i s c i p i n t d a s en la campaña, en los palacios y los tira y actúan como voceros de los principales dirigentes del m a c r i s m o y de Juntos por el Cambio. Estos dirigentes, Que cuando les tocó gobernar el país lo endeudaron y lo f u n d i e r o n Quieren volver a imponer su agenda neoliberal, t a n v o con el respaldo de los votos, sino de un poder judicial y mediático s e r v i r a sus intereses. Por eso, i n c e n t i v a n los discursos de odio en amplia franja de nuestro pueblo, l o q u e l no tienen más propuestas que hacer que la multiplicación de la miseria, la pobreza y la e x c l u s i ó n El objetivo estratégico de estos grupos mandaderos del imperio norteamericano y sus intereses geopolíticos es garantizar nuevamente condiciones para el e m p u j o y para la exploración de nuestra patria. Estas condiciones de mayor endeudamiento, salarios de insidia, pueblos empobrecidos y gobernantes dóciles buscan mantener a la Argentina y a Latinoamérica como su p a t r i o t r a s e r o Cristina representa una amenaza a sus intereses. Como esta, antes muchos y muchas sufrieron persecución, el escarnio y el exilio. Los argentinos y las argentinas tenemos una larga historia de proscripciones hacia los partidos y hacia los líderes en l i b e r t a s populares. Los grupos de poder en complicidad con los medios y la justicia son los que golpearon y encarcelaron a Grigoyen. En 1930. Son los mismos que b a r r o c a r o n y proscribieron a Juan d o m i n g o Perón en 1955, llegando incluso a bombardear y fusilar a miles de compatriotas. Son los mismos que escribían Viva el cáncer y que profanaron el cuerpo de nuestra secta espiritual levita. Hoy quieren hacer lo mismo con Cristina y no se lo vamos a permitir. Finalizando el documento. Ahí, por eso, compañeros, compañeras, la tiempo, propuesta es concreta es mantenernos en el estado de alerta y movilización. Tenemos que entender que no viene solo por Cristina. El ataque no es únicamente contra ella, ni debe ser solamente por eso la defensa. Ellos vienen por la democracia que tanta sangre nos costó recuperar. Vienen por los derechos políticos. Y sociales que nuestro pueblo conquistó en los últimos 20 años. Vienen a disociar a millones de compatriotas que sueñan con una Argentina justa, libre y soberana. Vienen por e l futuro de nuestros hijos e hijas. Eso es lo que debemos defender. Con las banderas de Perón, Evita y n l s t e z siempre en alto, hoy estamos más fuertes que nunca. v i v a Cristina por siempre en el corazón del pueblo argentino. Bueno, ahí escuchábamos、eh, la lectura del documento, o por lo menos parte, parte de él, es, es la lectura que se hizo y es el documento que se consensó entre todas las,、eh, todas las, las líneas políticas que están participando de esta, que esta... ahora está sonando la marcha peronista、eh, que están todos cantando. Lo importante de todo esto fue、eh, la presencia del vicegobernador Mariano Fernández, de varios funcionarios provinciales, referentes de varias líneas del peronismo, y al lado de Luciano Dinápoli está el exgobernador Oscar Mario Jorge, el único、eh, exgobernador que vino a este lugar a apoyar Esta, esta, esta banca a la vicepresidenta、eh, Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto,、eh, todas las banderas tapan las, las caras de las personas que están cantando, están sonriendo, muchas de ellas están. emocionada por lo que se leyó pero sobre todo por lo que ha pasado en este, en este pequeño acto que se armó aquí en este lugar pero muy pero muy concurrido un lugar que es el e l parque Oliver que tiene varias entradas y que todas las entradas tanto de Oliver de Mansilla y de, y de la calle Rivadavia están colmadas de personas y hay un hay un escenario que se armó、eh, justo al centro de la, de la plaza de la plaza de, del parque Oliver por eso ese es el escenario el que ahora está repleto de funcionarios acercaron ahí una especie de, de, de de sillón, de, de, de madera para poder sentarse o pararse. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los, este, de los funcionarios y también de los militantes están muy cercanos a las personas que están con, la, con las banderas. Esto es un apoyo contundente de la、eh, militancia s a n t a r r o s e ñ a sobre todo apoyada por supuesto de, por, el, por el intendente Luciano de n a p o l e s y la cámpora que es la que se lleva toda la, todas las imágenes.、Eh, las fotos ustedes van a ver la gran mayoría banderas de la cámpora. Por supuesto que hay una, hay una gran bandera del Frente Peronista Barrial、eh, donde están sus, su, este, sus referentes y también muchísimas、eh, banderas y también militantes de nuevo encuentro hay una bandera importante grande roja que es de la villa de villa elisa están en ese están en, una, en un lugar de ahí de, de la de la, donde está la militancia y todo ese toda esa, toda esa militancia es la que está, está aquí Vamos,、si、podemos hablar un minuto saco、eh, un minuto para radio carmesia que estamos en vivo saco decime por favor por qué hay que estar hoy por qué se estuvo hoy y sobre todo para qué no p o r q u é porque nos solidarizamos con Con, la, con el accionar de la justicia para con, en este caso, nuestra vicepresidenta, porque defendemos la democracia, porque defendemos la política y porque defendemos el peronismo, fundamentalmente, esté quien esté, conduzca quien, quien conduzca. Hoy, ayer y mañana. Por eso estamos acá. Hoy hubo una fiesta acá, pero en Buenos Aires hay problemas, hay este, las vallas de la reta y demás. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? No, no, no pude ver nada,、pues、vine para acá. Antes tuvimos una actividad en un club, así que por eso no pude ver nada. Pero bueno, ahora me informaré. También hay apoyo de Pico y de t e l é n También es importante eso que el peronismo también se vaya uniendo.、Eh, orgánico o inorgánico, creo que las expresiones de solidaridad tienen que estar este, y que es algo que no... Y algo importante que es algo que no solamente sucedió con lula o con evo b o l i v i a o con cristina también sucedió en la pampa no hay que hacerse boludo con esto sobre todo con... bueno、eh, está comarín、eh, dialogando así rápidamente y se, y se fue、eh, vamos a ver si podemos hablar con con alguien más está f a b i á n b r u n a y hablando con otro con otro medio se está bajando lo están ayudando a bajar a buscar mario jorge、eh, el ex gobernador、eh, y s í、eh, lo están ayudando a bajar Y ahora se está saludando, y está, este,、eh, está saludando a la militancia, vamos a ver si nos podemos acercar a, a poder hablar, aunque sea un minuto con él. El ruido es casi ensordecedor, así que vamos a ver si, si, nos, podemos, si nos podemos acercar.、Eh, Oscar, Oscar, buenas tardes, estamos en vivo para Radio Kermés, cuéntenos, ¿por qué hay que estar hoy en la calle? Porque está siendo atacado la vicepresidenta de la Nación y, está, y con esto están atacando la democracia. Hay que, por eso salimos a cubrir y a tratar de apoyar a Cristina y al gobierno nuestro n a c i o n a l t o d o esto reavivó al peronismo para que se una y para que estén todos aquí por una sola causa? Bueno, la unión es natural porque por la s circunstancia, ¿no s es cierto? Veremos después cómo termina. Yo creo que sí, e s t a m o s por supuesto siempre estamos unidos. Por ahí nos peleamos un poco, pero no... ¿Están preocupados por lo que pasa en Buenos Aires, con lo que ha hecho la reta de poner unas vallas para que la gente no se acerque a la casa de Cristina? Eso como militante, ¿usted cómo lo, cómo lo ve? No es lo natural ni corresponde legalmente poner vallas en una ciudad. Pero bueno, sí, yo vi las vallas. Y vi antes de venir para acá cuando los chicos la tiraron. a la Así, Pero no sé qué pasó después, porque vienen para acá. La crítica a la reta es que no dejaba acercar a los militantes que iban a apoyar a Cristina, pero sí dejó a los militantes que fueron a criticar a Cristina en su momento. También eso usted como militante peronita, s cómo, ¿cómo lo ve, cómo lo siente? Que son tramposos, como siempre. Los han、no, no、aclarado. Bueno, ahí, ahí escuchamos a, a Oscar Mario Jorge, el e x gobernador de la provincia, que estuvo aquí、eh, participando junto al, al, este, al intendente Luciano de Nápoles. Fabián, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos sensaciones de, de esta concentración y sobre todo de la unión del peronismo que se unió por, en este caso, una causa de bancar a Cristina. Bueno, las sensaciones son magníficas, ¿no? Volver a encontrarnos en una plaza, todos defendiendo. Una causa que creemos que no es solamente defender a Cristina, sino defender que en el país haya justicia, que haya una justicia verdadera.、Eh, en este momento le tocó a Cristina, pero creo que hemos tenido vastas demostraciones en la historia argentina de, de Leufer, de justicia al servicio de, de los poderes económicos, los poderes fácticos y no al servicio del pueblo. Y bueno, creo que el, Que el, peron, el mundo peronista o el pueblo peronista ha salido a manifestarse en contra de esto. n o Los militantes y las militantes también están recordando todo lo que pasó con ellos, personalmente con Cristina. Esto también quizás es un buen momento para ir recordando qué pasó en estos 12 años que se defiende como Kirchnerismo. Por supuesto, yo creo que. A cada uno de los que está acá lo moviliza el, el buen recuerdo de lo que fueron estos 12, 12 años de gobierno, n o de bienestar, de crecimiento, de un país creciendo, con mayores niveles de, de participación, de igualdad, de reforma s en, en, en, en ámbitos eh, sociales. Eh, y bueno, todo eso puede perderse y muestra eso, fueron los cuatro años de gestión anterior y creo que eso moviliza. mucho a la gente a, a estar acá presente com, acompañando dando esa pelea es todo esto reavivó la posibilidad de que cristina 2023 ustedes como militantes lo están viendo c ó m o le están viendo a eso no participamos de estas decisiones por supuesto pero como militante、eh, acompañaremos por supuesto gracias f a b i á n Gracias vos fabián bruna y también vamos a hablar un ratito con la viceintendenta paula groto t paula c ó m o está s Bien, bueno, estamos acá, la verdad que con muchas ganas de, teníamos muchas ganas de movilizarnos, de encontrarnos en la plaza, teníamos la necesidad de salir a la calle a decir lo que el pueblo s a n t a r r o s e ñ o quería expresar o una porción del pueblo s a n t a r r o s e ñ o quería expresar, así que, bueno, contenta de ver a compañero, compañera, lástima que sea en este contexto, pero bueno, celebro que también estemos movilizados todos y todas y, y bueno, y luchemos por lo que creemos que es justo. También la provincia en Pico, en Teleno hubo movilizaciones, caravanas, también actos. También es un apoyo importante que en varios puntos de la provincia estén más o menos con la misma onda. Sí, sí, por supuesto. Yo, bueno, hablo seguido con Alicia Campos, sabía que estaban organizándose, vi algunas fotos. Bueno, recién nos encontramos, charlamos un rato. Y bueno, sí, es algo que nos atraviesa a todos como sociedad.、Eh... Quienes vivimos los 12 años del kinerismo r c h sabemos lo que significó para el pueblo argentino,、eh, sabemos lo que significa Cristina, sabemos lo, el ataque que está sufriendo y por eso estamos defendiéndola. Como ella nos defiende a nosotros, nosotros l a estamos defendiendo a ella. a e d a un poco de miedo todo lo que ha pasado en Buenos Aires, en Recoleta, con las vallas, con esto de no poder acercarse a la casa, pero sí de dejar vía libre para que los que iban a criticar a Cristina lo pudieran hacer libremente? En realidad da bronca, da bronca. La bronca que este manejo que están haciendo y la verdad que bueno esperemos que, que se den cuenta que no es el camino que no es democrático que no es la vía que la vía es ganar por las urnas y respetar、eh, la investidura que tiene c r i s t i n a y, y, y lo que el pueblo siente por ella el pueblo tiene la necesidad de estar cerca de ella Tienen que dejarlo pasar. Gracias, Paula. Gracias a usted. Paula Groto, t la viceintendenta de la Ciudad de Santa Rosa, también participando. Nosotros ahora l e comentamos,、eh, todo el Parque Oliver continúa con la misma cantidad de personas. Ahora están un poco bailando, están este,、eh, moviendo sus banderas y también están disfrutando de este momento después de que se leyó el documento y sobre todo que se relajaron un poco porque la militancia estaba esperando que llegaran、eh, los, los funcionarios, que llegaran los... referentes de cada uno de, de los de, de las líneas políticas por eso ahora están un poco más tranquilos y también、eh, algunos con ganas de, de poder de poder hablar y de poder de poder decir vamos a hablar un ratito estamos en vivo para radio k e r m e s contame por qué estás acá y por qué hay que estar acá hoy c ó m o está siempre s por el cristiano c r i s t i n a q u é te pasó mientras gobernó cristina néstor el kirchnerismo digo porque ahora se está re, repasando toda esa historia De la cuna vengo, o sea, de chiquita, así que lo traigo en la sangre y nada, siempre.、Eh, y te digo, ¿por qué? Decime, bueno, ¿querés hablar? Un minuto, un minuto, dale. ¿No quieres hablar? ¿No quieres hablar? Bueno,、eh, de a poquito se van sumando. Sí, sí, vas a hablar. Un minuto, Tamara.、Eh, contanos, ¿por qué hay que e s t a r i a en la plaza? Estamos en vivo para Radio Germés. Estamos en la plaza no solamente para acompañar a la compañera Cristina, sino también para defender la democracia, defender el futuro de nuestros hijos.、Eh, no podemos permitir que se generen causas porque no compartimos ideas y bueno, eso es lo que venimos a defender. Por sobre todo la democracia y obviamente a la compañera Cristina hasta la muerte. ¿A qué le decís a tu hijo de Cristina? Porque hoy en, esto, en estos contextos también se, se empieza a repasar todo lo que pasó durante los 12 años del kirchnerismo. Los más grandes lo vivimos, pero los chicos no tanto. A mi hijo le cuento la verdad. Como siempre, le hablamos desde la experiencia, desde lo vivido. Fueron los mejores 12 años de nuestras vidas.、Eh, vengo de una familia muy humilde y mi familia. Eh, tengo una abuela que se jubiló, transitó los mejores años、eh, hasta que Dios lo ha l l a m a o a su encuentro y gracias a Cristina, a Néstor, pudo obtener su jubilación después de haber sido、eh, empleada doméstica, de haber trabajado、eh, sin ninguna relación de dependencia.、Eh, vengo de un abuelo leñador que pudo obtener también su jubilación y transitar sus últimos años con dignidad. El gobierno del k i r c h n e r i s m o nos dio dignidad. Dignidad que fue atentada durante los años del macrismo y que hoy salimos a la calle para reafirmar que nosotros, los, el pueblo, lo que se merece y quiere s e g u i r viviendo con dignidad. m a r a gracias por contar tu historia. De nada, Mauro. Tamara, una militante que está aquí en este lugar junto a su hijo,、eh, por eso están, están de a poquito este, disfrutando de esto, pero también charlando, es lo que hoy, hoy hablábamos. Todo esto también llegó a que、eh, se empiece a repasar todo lo que pasó durante, durante los 12 años de k i r c h n e r i s m o y los que tenemos hijos se lo podemos ir trasladando. Hola, buenas tardes, estamos en vivo para Radio c a r m e s me cuenta por qué hay que estar hoy en la calle. Porque hay que apoyar a Cristina en las malas y para que no pase otro Lula da Silva.、Y、también en, la buena, ¿cómo se, cómo ¿En las buenas c ó m o se... llama? En las buenas obvio, pero bueno, ahora es cuando más tenemos que estar. En todo, en todo este tiempo se ha, se ha dado la, la idea de repasar un poco lo que ha pasado durante el kirchnerismo. A vos personalmente, ¿qué te pasó durante los 12 años de kirchnerismo? Todo. Todo, la conquista de derechos, volvimos a todos los derechos. Cristina, doce años de lo mejor, de lo mejor. ¿Están un poco asustados con lo que pasa en Buenos Aires, cerca de la casa de Cristina, con todo lo que ha pasado en este rato? No, yo espero que no los infiltren, nada más, pero después. Ojalá, no, nada, no hay que tener l e miedo al pueblo, hay que salir a la calle, es ¿eh? así. Yo,、no, porque la reta parece que le tiene miedo porque puso no, unas b a l a Por supuesto que le t i e n e miedo, están asustados, eso es lo que les pasa, están asustadísimos, ¿no? Muchas gracias. Bueno,、eh, militantes que están aquí disfrutando de la música, de, los, de las banderas, mientras bailan de arriba del de, de escenario y vamos a ver si podemos ver si llegó alguien más de los, de los referentes, estamos, estamos viéndonos, está... Y estando Lucha Alonso en ese, en ese lugar. Y nosotros vamos a ver si podemos darnos una vuelta por el otro lado para poder hablar con otros, con otros militantes u otras militantes. Si está Cintia por ahí,、eh, la otra línea, puede seguir ella o como ella prefiera. Bueno,、eh, seguimos nosotros desde acá. Vos decime, Alejo,、eh, cuando c o n t á s algo para. Para contar para decir o para poner al aire nosotros mientras tanto seguimos este, hablando con, con los militantes vamos a hablar un, un ratito hola buenas tardes c ó m o les va bueno a, a Diana, ¿vení adriana venida Conta, adriana c o n t a contame e、sí, dale、eh, estamos en vivo para radio carmel contame por qué hay que estar hoy aquí en la plaza y hoy hay que estar acá porque estamos todos acompañando a cristina y la apoyamos y la revancamos porque es la quepa la, la número uno y la que No, puede, eh, no le pueden estar haciendo esto de lo que e s t á n haciendo. Y bueno, revancamos, la rebancamos, la rebancamos. A vos qué te pasó y a tus、no、hijos o a tus hijos la... durante el k i r c h n e r i s m o Contame qué te pasó. Los mejores años de mi vida, los mejores 12 años, me lo s digo Néstor y Cristina. Aguante, Cristina. Bueno, gracias, Adriana. Bueno, ahí está otra, otra militante que está、eh, muy contenta, se están... Este,、eh, Disfrutando de este, de este ratito, vamos a hablar unos minutos con Sergio de Mateo. Estamos en vivo para Radio Carmel. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien. Bueno, ¿por qué hay que estar hoy la, bancando esta parada? No, sin lugar a d u d a es una amenaza no solamente para la conductora más importante que tiene el movimiento de masa más grande de Latinoamérica, que Cristina Fernández de k i r c h n e r sino defendiendo la democracia y de alguna manera el funcionamiento de la política. No, no podemos esquivar esta situación de expresar todo lo que está sucediendo. poner en evidencia el entramado macrista con、eh, los medios de comunicación, el partido judicial, un sector de la política, y no, no, es inevitable que la movilización tiene que salir a poner en evidencia toda esta situación que estamos viviendo. ¿Es importante el apoyo de todas las líneas del peronismo para esta causa en particular? Sin lugar a dudas, todo el peronismo y trasciende el peronismo,、eh, todo el campo nacional y popular、eh, que se identifica justamente con todo esto que está sucediendo en Latinoamérica, con la evidencia ya... de conexiones con Norteamérica,、eh, no cabe la menor duda que tenemos que estar todos unidos、eh, y dependiendo justamente de la democracia y a los referentes más importantes. Gracias, s e r r g g i o a c i a a s ustedes. Sergio de Mateo está también participando de esta, de esta concentración.、Eh, mientras va bajando el sol, hace un poquito más, más de frío en este, en este lugar, pero la gente no se mueve y se van acomodando porque ya se prepararon los mates, los niños y la niña siguen jugando en los juegos que tiene este parque Oliver. Y te digo que mientras tanto en el escenario、eh, principal siguen todos... bailando cantando moviendo sus、eh, sus banderas y vamos a ver si podemos hablar con alguien de, de l partido comunista porque estaban por aquí ahora está un poco un poco lejos están mientras hablamos está mientras vamos relatando vamos、eh, mirando a ver quién quién está vamos a hablar en unos minutos con, con federico i no sé si estamos en vivo para radio carmen f e d c ó m o estás bien bien todo bien, bien. porque hay que estar hoy en la plaza en no, es, que, es que me parece que la, la situación realmente es muy grave muy grave por, por la s por la proyección digamos, política hacia adelante, lo que significa que s e encarcelan a Cristina, que s e la persiguen, s e la proscriben,、eh, no solo por Cristina como persona, sino por lo que encarna a Cristina políticamente, que es la esperanza del pueblo de poder tener condiciones de vida dignas, que tener un futuro para los hijos. Digo, me parece que hay ahí,、eh, en la figura de Cristina, la encarnación de un montón de esperanza del pueblo. depositada en ella y en el proyecto político que ella, que ella encabezó y la posibilidad de proyectarlo eso para el futuro. Y además la situación clara de, de encorsetamiento de la democracia a través de un law fair, de un golpe institucional, que claramente... fue desarrollado a nivel latinoamericano que fue armado por el departamento de estado norteamericano que fue aplicado en, en américa latina no solamente en brasil sino que también en bolivia en ecuador y que ahora lo quieren hacer en la argentina yo creo y, y tengo la esperanza de que el pueblo argentino、eh, se revele、eh, y, y haciendo honor a su historia de, de, de lucha、eh, de vuelta a esta situación pero una situación que realmente es muy preocupante gracias、Fede. no gracias a ustedes Federico Inaseski, él e s director de Economía Popular de la Municipalidad de Santa Rosa.、Eh, pedimos disculpas si en algún momento no se escucha del todo bien, porque hay mucha gente, hay mucho ruido y tratamos de acomodarnos、eh, lo mejor que podemos. Mientras se pueda、eh, escuchar, vamos a escuchar a todos los, los militantes. Hola, buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Kermés.、Eh, ¿Me c u e n t a s por qué hay que estar hoy acá en el parque, en la plaza, bancando esto? Es fundamental el apoyo a. una de las personas más queridas de la República Argentina por todo lo que hizo. El pueblo debería estar totalmente volcado a las calles en agradecimiento mínimo, la mayoría de las personas que cumplieron con el sueño de la casa propia lo hicieron gracias al Crédito Procrear que inventó Axel k i s i l o v y que puso en vigencia a Cristina.、Eh, la mayoría de las personas que se jubilaron y que no habían tenido la posibilidad de haber aportado porque sus empleadores no le habían hecho los aportes correspondientes, Eh, pudieron obtener un, un beneficio jubilatorio, que es tener un ingreso para poder vivir.、Eh, la mayoría de las personas pudieron recuperar,、eh, volver a tener trabajo.、Eh, hoy la situación es complicada, es cierto, pero la diferencia es abismal con un modelo de derecha.、Eh, las personas de clase baja y clase media, Nunca vamos a llegar a s e r clase alta. Jamás un, una persona trabajadora va a llegar a s e r clase alta en la vida. Nunca. Aunque gane un millón de pesos por mes, nunca va a llegar a s e r clase alta. ¿Por qué? Porque todos los días se tiene que levantar temprano para ir a trabajar y se tiene que acostar tarde para, para, para al otro día ir a trabajar. Entonces la diferencia es abismal. Hay personas que hoy en día viven con lo que obtienen de un plazo fijo, de la renta de un plazo fijo o de la devaluación del dólar.、Eh, es, es, es muy distinto. Entonces. Si la mayoría de los ciudadanos entendieran que el único modelo posible para la clase baja, la clase media y también para la clase alta, porque desde el 2003 hasta hoy, la clase alta ganó demasiado dinero. Eso es lo que generó semejante este, el, el, el, el, el, diferencia en la distribución de, del ingreso y de la riqueza. Y un mensaje para la gente que esté escuchando de clase alta, que tiene que entender que si esto sigue así y si sigue habiendo cada vez más diferencia social, Lamentablemente van a tener que ir a vivir a otro país porque la gente no va a poder aguantar con un 40% de pobreza. Tienen que entender que tienen que dar algo de todo lo que tienen para que las personas que menos tienen puedan tener por lo menos para comer, para vestirse, tener un lugar donde vivir. Hay mucha gente hoy viviendo debajo de un pedazo de estilo bolsa mientras hay miles de millones de dólares guardado en ese mismo material que a su vez fue creado por el INTA. Entonces, bueno, bueno. Muchas gracias por t l o parte. La verdad que es valiosa porque es un militante más que está acá y queremos saber, r e é s contarme vos por qué estás acá? No, básicamente mi compañero acá dio una explicación muy, muy clara y precisa y detallada además.、Eh, yo creo que esta convocatoria, como la que se están dando en diversos puntos del país,、eh, tienen que hacernos entender a todos los argentinos, pensemos como pensemos, la gran mayoría Dependemos de esos t tipos de líderes y lideresas que se ocupan de, no te digo igualar la situación porque es un proceso que durante siglos este, va horadando la historia, pero que tengan en cuenta que esta persecución, esta, esta lideresa como Cristina,、eh, es una manera de decirnos: ustedes van a seguir estando bajo nuestros pies, bajo nuestros zapatos. Este, Vea, como era hace 100 años, cuando nada se conocía, y... o hoy, donde todos sabemos quiénes son los verdaderos dueños de, del país y del mundo. Entonces, esta, persecu esta persecución que hacen contra Cristina、eh, es una señal que nosotros tenemos que entender que debemos combatir y contrarrestar, porque nos vamos a quedar sin futuros representantes, porque ¿quién va a querer tomar la posta de ahora en más? Si es perseguido constantemente, si es vilipendiado, si es injuriado, este, nadie va a querer tomar el ejemplo y va a seguir este, en lo que el sistema nos dicta, que es ser individualista. Y no nos olvidemos que nosotros hoy estamos acá, pero hay muchos, como dijo mi compañero, que la verdad、eh, no es que no, ni están enterados de esto porque están preocupados en comer. Entonces, un poco estar、eh, este, respaldando a, a las personas que se ocuparon de brindar un poco de equidad es pensar en ellos porque tenemos que volver por ellos, tenemos que traerlo. Y espero que esta sea la primera de, de muchas y que ojalá los que hoy se arrogan el sello de tal o cual partido escuchen el mensaje de la gente. Y dejen de lado sus ambiciones como nos dijeron en 2019 y piensen un poco en, en el común muchas gracias por bueno, la opinión bueno escuchamos a dos militantes que tienen este, mucha mucha ganas de hablar muchas ganas de opinar pero también con mucho s fundamento sobre s todo pensando en los derechos que se, que se consiguieron durante durante el kirchnerismo eso es importante porque es también lo que lo que se va se va repitiendo、eh, uno a uno de estos De estos, de estos militantes. Hola, buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Me contás por qué hay que estar hoy acá eh, va, eh, bancando a Cristina?、Eh, hay que estar por muchas razones acá, pero más que nada por los 11 años mejores que tuvimos en la vida.、Eh, te cuento, en, mí, o sea, en mi persona, sí, la verdad、no. es que estoy muy emocionada porque、eh, esperé tanto tiempo.、Eh, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? ¿Qué digo? Quiero estar en este quilombo. Eh, gracias a Cristina yo pude hacer el secundario nocturno, egresé, entré a la universidad, un sueño que, que fue como que yo pise la universidad porque yo soy de los, de los nadie, de los que no tienen ni voz ni voto. De los de a pie. Pies, de los de a pie, de los cabecitas. Y entré a la universidad, no me recibí pero encontré trabajo, crié a mi hija con la asignación universal que ahora no la tengo porque tengo un trabajo en blanco. Eh, desli de comer con la tarjeta alimentaria que gracias a Dios no la tengo、eh, y bueno y por un montón de cosas mi hija s t u v i e r o n las netbooks、eh, y no puedo enumerar la cantidad de derechos que nos dio nos dio amor al pueblo dignidad que es algo que suena como Como algo, no sé, pero、eh, yo tenía que estar acá. Y estoy con mi nieta, con mi marido, con mi mamá, mi hermana, mi sobrina. Y estoy acá y me siento como que este es el lugar donde yo tenía que estar y donde voy a estar siempre que e l l a lo necesite. Bueno, muchas gracias. gracias bueno, a vos. Ahí escuchamos otra, otra voz de otra militante no, es que es están aquí, que aquí en, en el las parque, las parque Oliver. Es Importante conocer las historias de cada una de las personas, más allá de、eh, escuchar a los referentes o a las referentas de cada uno de los movimientos.、Eh, políticos que están en este lugar conocer lo que le pasó a una persona durante los años de cristina es todo un detalle está está bueno para para que eso para que eso pase no sé alejo vos me d e c r i bien a a sí, sí. bien、eh, cuando quieras alejo y cuando quiera cintia y, y, ese, y está para salir al aire me cuéntala ahí ya la La estoy visibilizando a, a Cintia. Ahí, ahí me, me escuchan, ¿no?、Eh, seguimos acá, Maurito está, está cubriendo, recogiendo valiosísimos testimonios de, bueno, de toda la, la militancia, la gente que realmente ha tenido un, un bienestar, una mejoría en su calidad de vida a partir de las políticas públicas. Que se llevaron adelante durante el kisnerismo, ¿no? Esto es el testimonio vivo de lo que está sucediendo acá en el Parque Oliver, donde decimos hay muchísima representación de los partidos políticos, pero hay ausencia. s No hay una sola bandera que represente a la línea plural.、Eh, no, ayer conversábamos con Lautaro, nuestro compañero, cuando hacíamos nuestra producción de la mañana, nuestro programa de la mañana, Radiocracia, y. Nos planteábamos, ¿no? ¿Estarán aquí las líneas que han históricamente fijado cierta、eh, resistencia, reticencia al, al planteo este, del k i r c h n e r i s m o Bueno, no están. Decíamos, jóvenes plurales tienen un trabajo en la barriada de Santa Rosa. Bueno, jóvenes plurales, no, por lo menos no se ha manifestado con banderas aquí en, en, la plaza, en el Parque Oliver. Estoy con nuestro compañero Juan Pablo. Juan Pablo, no sé qué pensás vos de eso. Sí,、eh, notable la ausencia de la plural, notable porque hay tantas de las otras presencias que la, la ausencia de la plural que es muy intencional, claramente. n o e s t á la plural d e Santa Rosa. Lo más parecido a la plural que se vive en el acto es e s t á Alicia Campo, por ejemplo, que es con c e j a l a en general pico. Está Carlos Amoroso, que, algún, que es dirigente barrial de v i l l a l ó n q u en e algún momento estuvo v i n c u l a d o a la plural, pero es de esos dirigentes que no están jugados en una línea. Eh, en ese sentido, el acto tuvo una mancha que me parece que no esperaban y también puede ser que tenga que ver con la construcción en la búsqueda de esas solidaridades. El otro día comentamos también que se había cosechado la firma de intendentes únicamente de la zona oeste de la provincia,、eh, como si lo hubiera trabajado Luchi Alonso, que es de Victorica, y Saúl Echevete, que es intendente de t e l é n pero、eh, si la búsqueda es. Integrar a cada vez más sectores, ahí hubo una falla. Hace, hace un ratito conversábamos con la diputada nacional b a r i n i a Marín, obviamente representante del de marinismo, y dejó entrever eso, ¿no? Que、eh, quienes no están acá son también quienes han generado la desunidad, aunque ella considera que, bueno, todos los que están. Muestran un hecho de unidad y la, la disidencia,、eh, justamente es、eh, la mancha que vos decís, que no está permitiendo que el peronismo crezca, para, crezca frente al crecimiento de, este, de la oposición. ¿no? Más allá, esto、eh, no se termina de decir, pero se habla del partido judicial y el partido judicial necesariamente está aliado o en alianza con la oposición. Sí, sí. De todos modos, me parece que el acto、eh, es, es... Le, le permite a quienes tuvieron que ver decir que salen fortalecidos, porque fue muy numeroso, no, no vamos a decir una multitud, pero hubo posiblemente más gente de la que estamos acostumbrados a ver en Santa Rosa en un día como hoy bastante frío y, y muchos sectores políticos.、Uh -huh. eh, pero el peronismo también, el, el peronismo y sobre todo los sectores que quieren respaldar a Cristina tienen que cosechar también. las adhesiones de los sectores que miran un poco de reojo. Es llamativo también el comportamiento que ha tenido en algún sentido la plural, incluso el gobierno pampeano, el Ejecutivo, el gobernador Sergio Sirioto ha estado relativamente ausente de esta situación, más allá de que、eh, puso la firma como presidente del PJ Pampeano formalmente, es uno de los pocos gobernadores que en sus cuentas personales,、eh, en sus redes sociales, por ejemplo, no manifestó nada puntualmente sobre el caso. así que... Eh, está en un veremos que tampoco se sabe muchas veces cómo se cocinan las cosas desde Buenos Aires, ¿no?、Eh, con q u i é n e s son los diálogos de teléfono. Una ausencia、eh, para mí llamativa hoy es Pali Benzuzan, por ejemplo, que es un dirigente que ha tenido la capacidad de pivotear entre las distintas líneas y, y también generacionalmente, y por eso es importante también, además de porque es senador nacional. No sé si estará en Buenos Aires, pero、eh, yo imaginaba que hoy iba a estar en el escenario y no e s tuvo, por ejemplo. La respuesta política al Partido Justicialista de la Pampa se la estaban reclamando las bases, particularmente Causa Popular había movilizado hace alrededor de unos 10 días en la Plaza San Martín. Por supuesto no había sido、eh, una congregación de, de tal magnitud como la de ahora, pero、eh, se estaba reclamando que el, el, el poder político saliera a, este, a expresarse. Hay euforia, hubo euforia, hubo una suerte de pogo de la cámpora recién ahí en el medio、eh, del escenario. Y la verdad es que también este, se ven... Que hay este, matices, ¿no? Hablábamos con Federico i ñ a s e z k i de p a r Tierra Grande que consideran que el Frente de Todos tiene una política de ajuste, que tiene un planteo que no es el que los representa ni el que representa a las clases populares, y sin embargo dicen: Cristina es la esperanza y la reserva de protección de la democracia. Tal cual, tal cual, y, y, y nos permitamos coincidir con la mirada de Federico i ñ a s e z k i en el sentido de que además. No hay posibilidad de triunfo electoral en el 2003 de un sector nacional y popular si no se arregla la cuestión económica.、Eh, todo esto que está ocurriendo con el partido judicial, las mafias vinculadas a la justicia y a, y a los partidos opositores,、eh, son movilizantes en este momento porque la figura de Cristina como líder o lideresa del de, de, de, peronismo es clara, pero no alcanza para ganar una elección si no hay respuestas que tengan que ver con la vida cotidiana. del pueblo justamente. Así que eso que esté en el horizonte claramente que no, no van a ser movilizaciones de este tipo las que conduzcan a un triunfo electoral, sino que se necesitan muchas más respuestas concretas a tono. Con las promesas de 2019. Se necesita el bienestar que、eh, escuchábamos recién en los testimonios、eh, que recogía Mauro, nuestro compañero Mauro Monteiro, ¿no? Esa, esa posibilidad de proyección de ascenso social de compañeras y compañeros que escuchábamos que、eh, vienen de familias realmente muy empobrecidas y que pudieron dar un salto de calidad en sus、eh, condiciones básicas de vida, ¿no? Escuchábamos personas que agradecen haber podido terminar o tener acceso a la educación. Haber podido terminar el secundario, haber podido acceder a un trabajo registrado, haber podido acceder a una vivienda social. Son condiciones básicas de vida, no estamos hablando de ningún lujo representado en esta plaza, estamos hablando justamente del de compromiso que se tomó en 2019 y que、eh, todavía no ha llegado ese, ese, ese derrame que sabemos、eh, por esa vía no va a llegar. Lo que está pasando, no sé si pudiste ver parte de las transmisiones de los medios porteños también,、eh, es que este tipo de m o v i l i z a c i o n e s Se definen como populares justamente cuando se escuchan los testimonios de las personas que están. Estamos habituados a、eh, situaciones de encuentros políticos o sociales, a veces multitudinarios incluso, pero protagonizados casi siempre por los dirigentes que cuentan su mirada de los hechos, pero desde un lugar institucional. Hoy fue notable cómo personas que aparecían en las calles tenían para contar algo de eso:、eh, una situación laboral,、eh, un sueño, una primera generación en la universidad. Eh, es eso lo que está defendiendo el pueblo en la calle en estas horas, porque está clarísimo que a los jueces que van por Cristina no les importa un pito la corrupción, no les importa un pito que pueda haberse robado algo, no les importa ningún artículo del Código Penal, sino que lo que quieren es terminar, disciplinar a la dirigencia para que las cosas se hagan tal como manda el Imperio.、Uh -huh. Fundamental ¿no? que esto se siga replicando y que por supuesto、eh, represente de algún modo una voluntad. política Hacia quienes tienen que resguardar institucionalmente la democracia, ¿no? Hay herramientas en nuestra Constitución Nacional para darle batalla institucional a estas afrentas y hay que tener valor político, hay que reunirse en el Congreso, juntar esos dos tercios y llamar este, a las instituciones a, a representar los valores de la democracia. No va a haber, parece,、eh, marcha. En principio se, se había planteado la posibilidad, pero no hubo una concentración que está empezando a desconcentrarse y que bueno, este, nos indica que hay que ir cerrando. Cerrando la transmisión. Si、sí. estuvieron trabajando aquí en el Parque Oliver, nuestros compañeros, Verón、eh, MacLennan, llevando adelante.、Eh, ahí viene, ahí viene. Ahí viene Verón. Hola. hola.、Eh, ¿Cómo, hace... ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. Qué jornada, ¿no? Bueno. Bueno, cada quien de acá desde el equipo de esta radio comunitaria aportando algo. Así que, bueno, estuve ahí atente para,、eh, no sé, h a c e r alguna transmisión, sacar alguna foto, escuchar las declaraciones y, y sumar. A, a esa t actividad que realmente cada vez que nos juntamos para, para hacer alguna, este, tenemos la satisfacción de ese t trabajo en equipo que es maravilloso. Y hay que estar donde hay que estar. Hay que estar donde hay que estar porque no hacemos comunicación neutral, hacemos comunicación comunitaria y esto es un hecho político comunitario. Maurita Monteiro, que fue el encargado de recoger las voces de la jornada. Bueno,、eh, gracias por el laburo, pero también, sobre todo, gracias a la, a la audiencia que. que se presta y sobre todo que está atenta me llevo de acá un montón de cosas pero sobre todo las historias de las personas más allá de escuchar a los referentes a las referentas、eh, escuchar a lo que le pasó a cada una de las personas durante el kirchnerismo durante los 12 años 4 8 de cristina y 4 de n s t o s es todo un detalle porque vienen personas que tienen sus hijos tuvieron sus hijos durante esos 12 años los abuelos las abuelas la s jubilada s los jubilados Y te cuentan historias que es, le pasaron en, la, en el cuerpo. Y eso es política. Y eso es lo que se vino a defender hoy. Vamos cerrando esta transmisión especial de Radio Kermés desde el Parque Oliver,、eh, que arrancó a las seis de la tarde, cuando se empezaba a juntar la militancia de base peronista, de base kirchnerista, y también personas que no llevan adelante práctica política activa, sino que. Tienen, como decía Maurito recién, la experiencia vívida en, en sus familias.、Eh, nos sentimos realmente orgullosos, orgullosas, o r g u l l o s e s de haber podido compartir este día con todos ustedes, con todas ustedes.、Eh, nuestra audiencia sabemos que es este, una audiencia también muy comprometida con lo que le pasa a nuestro pueblo. Así que、eh, desde acá, desde el Parque Oliver, le saludamos, le agradecemos a Alejo. Nuestro compañero Alejo Bernardo, que estuvo ahí sosteniendo la operación técnica, la puesta al aire, no se puede hacer radio sin operación técnica, y estuvo verdaderamente este, a la altura de las circunstancias, como siempre. Celebramos la desprolijidad、eh, que implicó hacer esto desde un. Un, eh, un estudio al aire libre、eh, y desde las líneas telefónicas. Les agradecemos y nos seguimos encontrando, como siempre, en Radio k e r m e s Hacemos radio para acompañar.